resultados de este de estos análisis m, m, m, vayan eh, hacia una, con, unas conclusiones que, que m, eh, han, han disparado las alarmas por así decirlo entre la comunidad científica. Es que eso está la del día. En contra a favor, en contra a favor, o por sea, uno a favor, otro en contra. En el, cincu... en el mismo momento. 2050 habrá que comer carnes rojas o, o no pesada, a nosotros mismos. Pues de momento lo que piden los, los científicos es seguir analizando. Gracias, Sevillano. A vosotros ah. vos